Comentarte que este programa de Úscar Música también lo puedes volver a escuchar el fin de semana en el mismo dial, 100.8 de Berriozar y Ratia, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí, en redifusión, en repetición. Y también comentarte, seguramente que ya lo sabrás, que este programa de Úscar Música, en cuanto concluye jueves, lo subimos a las redes sociales, lo subimos más concretamente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 Hoy en este primer programa del mes de noviembre tendremos visita, más concretamente tenemos la visita del vocalista y guitarrista de la formación de Lumbier, de la formación Ilumberri al Chatu. Más concretamente Ibai Osinaga, que vendrá eso de las 7 menos 5, 7 aproximadamente, hablarnos del reciente tercer trabajo discográfico de Galen Indarras Aichina. Aparte también hablaremos... Eh, De la trayectoria musical de la banda De los conciertos y de muchas cosas más Y por si esto fuera poco Vendrá Ibai con su guitarra Y nos deleitará con dos temas en acústico Eso será lo dicho A eso de las 7 menos 5 7 de la tarde, visita de Ibai Oshinaga Vocalista y guitarrista de la formación Alchatus Y también como no tenemos música, de otros sonarán Seyurteo, por ejemplo, sonará la música de Humus, con su nuevo trabajo discográfico, Saurius. Todo esto durante estos próximos 90 minutos, todo esto durante esta próxima hora y media, en una nueva edición de Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria, en todos sus estilos musicales. Vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música, este primer programa del mes de noviembre y lo vamos a hacer con la formación Vendetta, con su nuevo trabajo discográfico 13 balas. Tras estar 10 años en Escalariac, Javiero guitarrista y Luisillo bajista, columna vertebral musical de dicha banda, crearon en 2007 Vendetta, formación que se completó con Peyo al trombón, Rubén a la trompeta y Enrico a la batería y que nace con el espíritu más festivo por bandera. Su primer trabajo, publicado en 2009, recogió 13 efersvercentes composiciones, 13 temas pasados por el tapiz del rock el álbum, puro infierno luego llegaría en 2012 fuimos, somos y seremos creciendo el grupo y consolidándose en la escena de forma incontestable este que te presentamos, 13 balas es su cuarto trabajo de estudio un álbum que fue grabado pues por Pascal Echepare, técnico de sonido del grupo, en su propio estudio de sonido, sin perder de vista su genuina aleación de rock y ska Vendetta deja entrever con sus nuevos temas, haberse escorado hacia Una suerte de mestizaje musical Nos introducimos pues con este nuevo Larga duración, cuarto trabajo discográfico Para esta formación, para Vendetta, el álbum 13 balas y de él te extraemos los temas Sangre y Revolución y Tomasa Con Vendetta, comenzamos el primer Programa del mes de noviembre de Euskal Música Y a dos de los temas, incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Vendetta, el nuevo trabajo discográfico para Javier, Peyo, Rubén, Enrico y Luisillo, el álbum... 13 balas. Y de la música de Vendetta nos vamos con la formación Seyurte mediante su nuevo disco titulado Spalak Astillas, el grupo Seyurte nos presenta su más compacta sonoridad hasta la fecha, un gran paso adelante un álbum en el cual te puedes encontrar 8 canciones, álbum autoproducido por ellos mismos, álbum autoproducido por seiurte Nos eh, introducimos pues en este nuevo trabajo discográfico y de él te extraemos los temas Bandera Surya y Spalak Música temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para 6URT, el álbum Espalac, la formación compuesta por Iñaki Elorza a la guitarra, Kain Elorza a la batería, Julen Oarbeazkoa al bajo y Jokin Elorza a la guitarra. Voz. Una discografía muy extensa en la cual comenzaron en 1998 con su primer trabajo discográfico titulado Orain y ahora en 2015 regresan al panorama musical con este nuevo álbum titulado Spalak, esta banda Sei urte Y seguimos en el camino de buscar música en esta nueva edición y lo hacemos con el señor Gaiska Peñafiel, Gaisca peñafiel un señor que nació en 1985 en el barrio del de Zama que comienza su relación con la música desde muy pequeño. Empieza con el chistu para dar paso a su a su afición oficio, la triquitrisa, a los 12 años. La triqui le tira pero no le quita de los placeres de otros instrumentos musicales. En 2002 graba la canción para las fiestas patronales Andramaris de Lezama y le ayudan en la fiesta musical a Sierra Ciglia, Dani Tomás, Edur Cheta, Ania y Arcaich Ayuz. En 2003 edita Equipo. Con otro montón de colaboraciones como Mikel, Ayora Rentería de Seamais o Ange Dualde. Ahora, Gaisca Peñafiel va al estudio Balea Music Ideac para grabar el disco Laguna Artean y lo ventila en verano del 2011. Gaisca Peñafiel da un título, digamos, definitorio a su segundo disco, Laguna Artean. Este señor sigue sin escatimar esfuerzo alguno para editar su segundo trabajo profesional de estudio. Nos vamos a centrar pues en este álbum de Gaisca Peñafiel, segundo álbum titulado laguna Lagunartean, grabado en verano del 2011 y de él te vamos a extraer los temas Lesama y Vago Ash. Begira, kilkerren notxak entzunez, txakurren zaunken artean, zela iberdetan barrena, tembora gelditzen da, Arima egandoa. Hamaika oroitzapen Datozkitorain burura Solotan ere indako Lora ez derren gizara Kale arte conto per tuo dono per permor dura tu mente da vertanima e no che bere Akitektoen antzeran Egin kasetak Baso baltzen arrantzan Eman dako arratxak Lagunekin bizitako Momentua azte zina. Erriko festatan Jeurizen Igeriketan Bazkari Errikoietan zar ka da balbagun esta gupar e Radical, el que hemos dado en el programa hoy de Buscar Música Nos hemos ido con otro estilo de música Nos hemos ido con el señor Gaisca Peñafiel Y con su álbum Laguna Artean Segundo trabajo de estudio, lo dicho Como te comentaba anteriormente, grabado en verano Del 2011 ya ahora nos vamos con un poquito de caña Nos vamos con un poquito de energía Nos vamos con la formación Humus, que nos presenta Su quinto disco Saurius, si alguien en su día Les hubiera dicho que harían cinco No lo hubieran creído, como es habitual En el grupo, aunque siguen una línea que se presenta reciben cambios de un disco a otro en este nuevo trabajo. Aunque los ritmos son más simples, se han convertido en más potentes que nunca. Los dibujos y melodías de la guitarra, terreno desconocido hasta ahora, han tomado gran protagonismo. El grupo de Bomberenea ha estado cómodo en sus estudios. Se nota que el resultado final del disco lo corrobora. Nos vamos a introducir, pues, con este quinto trabajo de estudio. Nos vamos a ir con la caña y la fuerza de esta banda, con la caña y la fuerza de Hummus... Y ese álbum saurius te vamos a extraer los temas Indarra y el tema chaca pero ten ci un de ci pero ahorita de citas unidas la caña y la fuerza de esta formación, la caña y la fuerza de Humus, esta formación de Bomberenea, que lo dicho, regresa al paronao musical ya hace unos meses, con lo que es su quinto trabajo de estudio titulado saurios y seguimos con caña seguimos con fuerza, porque nos vamos hasta el norte de Nafarroa nos vamos con una formación que se hace llamar Cates, una banda que ya estuvo la temporada pasada por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, para presentarnos este su álbum, Beggy Itzuak, un álbum eh, autoproducido por ellos mismos, en el cual te puedes encontrar ocho temas, todos ellos en euskera. Nos vamos a introducir en este pedazo de trabajo discográfico y de él te vamos a extraer los temas Eredu Bacarra y el tema Iñóis. ¡Gracias! zikursi no la diera así aulena xereschanadu elasineci zi? no la iña sineci zi? zi? ariak lotuso ka bi urzeni kursi iña espencha tu zarte honen eskuntza nola aldatu nola garaitu inoiz aldatu ikasten erakutzi sistema garaitu we do the magic esti Ahí seguimos Con caña y con fuerza En la sintonía del 100.8 En berriozar y Ratia En Euskal Música La caña y la fuerza Que nos trae ahora mismo Cates Con ese álbum Beggy y Chuak Y ya lo tenemos por aquí Por berriozar y Ratia Por el programa Euskal Música Tenemos ya a Ibai Gitarrista y vocalista De la formación Al Chattu Para presentarnos Su tercer trabajo discográfico Egalen Inderraz A Echina también Lo dicho Vamos a hablar un poquito De la trayectoria musical De la banda y de los conciertos Y como veo que Como te comentaba Al principio del programa Se ha traído la guitarra También nos deleitará con dos temas en acústico Así que nos vamos a introducir en este nuevo trabajo discográfico de Al Chatú Escuchamos uno de los temas del álbum Y enseguida entramos con la entrevista <música> De ti damisano idira. Se derrapen tu ten. Begirala y Gabaren la guronak. Egudama hola itspesara. A saguta and then Aldoor Argiara meldoor Aldo berriba zenaza Leio eta ti ke Garabeldur, canción incluida en lo que es el tercer trabajo discográfico de la formación al chatu, además es el sencillo presentación de este nuevo trabajo Egalen Indarras Aichinan Para hablar un poquito de lo que es la trayectoria de la banda, de los discos que han editado, de los muchos conciertos que han realizado y de muchas cosas más, tenemos en los estudios de berriozar y Ratia, en el programa de Buscal Música, al vocalista y guitarrista de la banda, Ibai Yoshinaga, Arracha León. Arracha León. Eh, para comenzar vamos a irnos un poco a los comienzos de la banda, lleváis más o menos cuatro años en activo. Más o menos, ¿no? Sí, bueno, eh, empezar, empezar, empezamos hace seis, pero sí, con disco, desde que sacamos el primer disco, unos cuatro años. ¿Mm? Eh, cuéntanos un poquito esos inicios de Alchatu, cuando formasteis la banda? ¿Cómo la formasteis? Pues la formamos el verano de 2010 y al principio un poco como un juego, pues el Iker, el Batería y, y yo nos juntamos para tocar en las fiestas de nuestra calle del pueblo uh -huh. y yo a la guitarra a la batería y su madre su madre cantando y un poco luego al, al bajista a Jules le regalaron un bajo y, y empezamos un poco con el grupo a ensayar y un poco sin ningún sin ninguna sin la vista puesta en el futuro un poco sin más por por tocar algo Y bueno, pues fue fue todo hacia adelante uh -huh. Al chat, tú es el nombre que disteis a la banda ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la formación? Pues yo creo que ha cogido significado con, con, con los años uh -huh. Porque al principio, eso de Íbamos a dar nuestro tercer concierto Y nos pidieron, para hacer el carteles Nos pidieron un nombre porque no teníamos nombre Y pues un poco, bah, tenemos que sacar un nombre, pues, eh, se barajaron mara, varias opciones y al final, y al, final al chato. Uh -huh. En cuanto a influencias musicales, a la hora de sacar adelante lo que es este proyecto, la formación, ¿algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿Algún grupo tenéis de referencia? Sí, bueno, al principio teníamos como referencia los grupos punkis clásicos, se puede decir, de Reino Unido y así, pues The Clash, los Sex Pistols... Y el grupo así luego pues eh, no sé se puede los primeros discos en este ya hemos dado como un paso hacia adelante y sí que se notan eh, otras influencias igual pero desde siempre pues aña aquí de clase han sido como dos grupos muy importantes para nosotros eh, tenéis ya tres discos en el mercado vamos a hablar un poquito de los dos primeros que está la aceptación ante el público han tenido colaboraciones que habéis tenido en esos dos discos anteriores pues bueno en el, en el primer disco eh lo grabamos con Javier O. Echeverría de Vendetta y lo conocimos en un curso en Sangüesa y bueno, lo grabamos en su casa y un poco venan las canciones que habíamos ido sacando en el tiempo que llevábamos como grupo y a la gente le gustaba y le, le hacía mucha gracia porque pues éramos los jovencicos de de Lumbier y luego ya al segundo así que fuimos a buscar eh, igual otro un poco eh, afianzar el estilo y canciones más más directas y tal. Y a la gente también, y sobre todo con, con el segundo disco, con Itza, pues eh, sí que sí que notamos con la de Itza que estuvo mucho tiempo en Gastea y con el videoclip y tal, que tiene bastantes visualizaciones, pues sí que vimos que... Que funcionaba y a la gente A la gente le gustaba eh, Ahora de eso de decir de jovencitos de Lumbier De Lumberri ahora me viene a la mente El videoclip que sacasteis, el primero que sacasteis el la FO de Lumbier, ¿no? Sí, ya, más o menos como sí. para daros a conocer o Sí, era un poco, además Desde desde GOR, desde la discográfica Nos dijeron eso, que en el videoclip teníamos que salir Y se nos tenía que ver Y ver quiénes éramos Y sí, sí, era un poco para darnos a conocer Y para decir, joder, somos tres chavalicos De, <risa> de, de Lumbier, encima. sí, sí <risa> Eh, antes de hablar de este tercer trabajo de eh, Galen Indarras eh, Aichinam que estáis presentando, ¿qué diferencia encuentras entre el primer trabajo y este? Un poquito la evolución que ha dado la banda en estos años. Pues la primera que noto yo personalmente es la voz que obviamente en, <risa> en cuatro años encima siendo un crío como era pues me ha cambiado bastante y luego sí que a, escucho las primeras canciones y se me hacen como muy repetitivas y, <risa> y mucho estribillo y tal, estaba guay Y, pero bueno, sí que hemos conseguido ahora más, un poco afianzarnos y afianzar nuestro estilo un poco hemos, hemos llegado a encontrar nuestro estilo uh -huh. y sí que son canciones más con más fuerza, se puede decir, igual las nuevas eh, Metidos ya en este nuevo trabajo discográfico, el tercero de la trayectoria de chatú ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo en el estudio estuvisteis? ¿Alguna anécdota que haya que contar? ¿Se hay que contar? Sí, pues <risa> bueno, eh, teníamos cinco canciones Claro, andábamos, y yo con la selectividad, esto también con los estudios. Entonces estábamos un poco liaus y teníamos cinco canciones y decidimos grabarlas no esperar a tenerlas demás, sino grabarlas en Semana Santa. Entonces grabamos las cinco canciones y luego sin tener las otras seis dijimos, bueno, pues vamos a vamos a hacerlas, o sea, no teníamos nada de las otras, vamos a componerlas y grabaremos en agosto. Entonces nos pusimos esa fecha y hasta entonces hicimos las otras seis. Y, y grabamos las otras seis por lo tanto son dos partes dos fases, ¿no? sí. uh -huh. eh, ¿Habéis tenido alguna colaboración en el disco, en las fotografías en la maquetación del CD? Sí, eh, bueno el diseño el diseño del disco la portada y la contraportada son de Ari Chibáñez y el libreto y un poco la maquetación de, del Digipack son de, de Néstor Aranguren y luego las colaboraciones en la canción de Estudnai, que es una versión de Julen Lecuona, eh, colabora Gorka Gorka Armendariz de Leiotican y en Garaypen Crudela eh, colabora Silvia Silvia Gilen de de Ibakusa. Eh, una portada que os hace más mayor, ¿no? En formato dipack ya parece ya que Sí, sí, sí, queríamos sí, un poco el disco este eh, suena atópico también eso de, ah, es un punto de inflexión en la banda, no sé qué son frases que siempre hemos escuchado, pero sí que es eh, sí que es un paso hacia adelante y el título el título también eh, indica eso es, eh con la fuerza de las alas hacia adelante, Galen uh -huh. indar zaitsina y si Y es un poco eso, un, un paso hacia adelante. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones que queréis expresar con estos 11 temas. Pues siguen siendo, como en el como en Itza, siguen siendo temas sociales, críticas sociales a la sociedad que, que tenemos hoy en día. Y un poco luego también canciones eh, no del todo de amor, pero sí que más de más sobre los sentimientos un poco se podría decir. Uh -huh. eh, a la hora de hacer las letras de las canciones, eh cómo tratáis los temas para plasmarlos, digámoslo así, en ¿la música primero hacéis las letras, luego la música? Eh, hacemos hasta ahora hemos hecho prácticamente siempre primero la música, sí que llevo igual una, una idea local de pues no sé, la grabo en el móvil, pues una, una varios acordes o una seguida de acordes y sí con una melodía así inventada, Cantar en medio inglés, medio uh -huh. euskera. Y luego una vez que tenemos la música y ya la hemos trabajado, entonces hacemos la letra. Y a veces sí que es un poco difícil buscar un tema y tratarlo de una manera que quede bien en una canción, sí que a veces es un poco complicado. Eh, estudiando eh, las letras cómo las las eh componéis, digámoslo así. Cómo os sale, os sale a la hora de dormir, cuando os levantáis, pues la verdad es que eh, no sé, yo creo que si, siempre es una apuntada en el móvil, en el móvil tengo muchas muchas frases sueltas y algunas se convierten luego en canciones y otras y otras no, pero bueno, siempre cualquier eso cualquier idea o lo que sea, pues me grabo en el móvil o me escribo en el móvil. Uh -huh. eh, si te parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos, vamos a escuchar un tema del disco. ¿Cuál te gustaría que la gente escuchase después del tema que ya ha sonado es Garaveldur, que es el sencillo? Eh, otro así, digámoslo así, pelotazo de Alchatu, vamos a poner vale, así. pues podríamos poner eh Garaypen Crudela, en el que en la que colabora Silvia de, I, de Ibacusa ¿Y qué quieres decir en este tema? Pues es un poco crítica a la sociedad Y un poco al, no sé si es conformismo no sé Muchas veces nos conformamos con lo que nosotros tenemos Y nos olvidamos un poco de, de todos los demás Y de los valores, de la empatía, de la solidaridad Y nos centramos en nosotros mismos Y eso, solo nos miramos a nuestro ombligo Y dejamos un poco a los demás que, que les den un ponga no Entonces un poco un poco trata sobre eso Con la entrevista que estamos manteniendo con ibay voz y guitarra de la formación al chato en el programa musical música de bergiozar y ratia eh, vamos a meternos como he dicho anteriormente hablar un poquito de los directos eh, que repertorio tenéis para presentar el disco vais a incluir este completo Va a incluir temas de discos anteriores sí pues bueno eh, la semana pasada tuvimos la presentación del disco en el terminal y en lumvier Y un poco vamos a seguir eh, con la idea de tocar el disco entero, el nuevo disco, eso sí en bloques, un poco para no hacer con cierto aburrimiento, si viene si viene alguien que no ha escuchado el disco nuevo y no tiene ni idea de ninguna canción y le tocamos todo el disco seguido, pues se aburrir. Entonces eh, tocar el disco entero sí, pero pero intercalando entremedio canciones de, de los anteriores. Como bien has dicho, habéis estado actuando en el terminal en la presentación del disco un día más tarde el Lumiere. ¿Cómo os habéis visto encima del escenario cómo ha sido la vuelta de al chatú pues estábamos yo por lo menos estaba un poco nervioso pero yo creo que bien sí que sí que ellummbi igual estábamos algo más nerviosos tocar en el pueblo a mí por lo menos me, me parece complicado Y tienes las miras, te está todo el mundo mirando y, y, y sí que igual en, en Pamplona más más tranquilos, pero aún y todo eso, pues eh, el comienzo al presentar un disco, muchas canciones aún no las habíamos tocado en directo, pues sí que eh, igual te cuesta un poco. ¿Tenéis fechas a corto o largo plazo para presentar el disco? Pues sí, en noviembre vamos con Leiot y Canabón Berenea, que estuvimos hace dos años cuando grabaron de DVD, entonces eh, se supone que... Se puede decir que a repetir. Y luego estaremos en Durango, en La Soca, el, el domingo, en Auchenea a las 7 y media. Y bueno, pues si irán saliendo conciertos. Tenemos alguno también, eh, no sé si están eh, confirmados o por confirmar, pero bueno, alguno más irá saliendo. Y aquí estábamos hablando de conciertos, ¿se acuerda, Ibai, del primer concierto que dio como grupo, como el chatú? Sí, me acuerdo y muy bien, además. Los tres, eh, claro, primero dimos Iker y yo uno con su madre, por lo tanto no éramos aún el chatú. <risa> Pero el primero que vimos lo dimos en el pueblo de Lama de la Yulen, en Tabar, algo de Lumbier, y me acuerdo pues que nos creíamos, no sé, yo creo, nos creíamos que íbamos unas estrellas del rock y tuvimos hasta pirotecnia, compramos unos volcanes estos que venían los tirapichones y los pusimos allá al final de concierto, y sí, me acuerdo bien, además hay algún vídeo y, joder, resulta... es gracioso. <risa> Eh, de los 11 temas que se incluyen personalmente con cuál te quedarías? ¿Cuál ha sido el tema que más a gusto a las compuestas en el local o en el estudio de grabación o que tenga algún significado especial para el Chatu? Pues no sabría muy bien decirlo, pero igual sí que la canción que que da nombre al disco eh, que se gale ndarza de tiña un poco por porque fue de las primeras que hicimos, la que un poco la que creo un poco la idea del disco y es eh, está basada en una en una condaira, que ahora no sé cómo se dice en castellano, condaira, en, una, en una especie de historia japonesa que dice que los pájaros no tienen miedo de hacer sus sus nidos en los árboles altos porque no tienen miedo de caerse, porque tienen eh, confían en, en la fuerza de sus alas. Y es un poco esa idea de ir hacia adelante con el, la fuerza de las alas como si fuéramos esos pájaros eh, en esa historia y, y esa, esa canción igual me quedo con esa canción. Tres discos, Alchatu, Itcha y Egalen, Indarra, Seichina. En total, 36 canciones en cuatro años. ¿Tenéis facilidad para componer canciones? Pues no sé, no lo sé. Sí que, hombre, estas canciones sí que son más eh, complejas. Igual las canciones nuevas, las otras sí que eran más directas y más facilidad. No sé si tenemos, pero sí que a mí por lo menos muchas veces me sale natural a veces eh, sacar una canción una seguida de acordes o algo me sale un poco natural. Y sí que, igual de una idea muy pequeña, pues sí que somos capaces de sacar una canción entera. De ahí facilidad no sé, pero, pero bueno. ¿De qué forma se puede conseguir este tercer trabajo editado por el sello GOR? Pues ahora mismo está en la venta online en la tienda de GOR Discos. Eh, y luego en el car y y las tiendas así que venden discos se puede decir eh, pues eso, están ahora estarán llegando, me imagino ¿Y los demás componentes de la banda son, aparte de ti, Ibai? Eh, Al bajo Julen Aburrea y a la batería Iker Ariz ¿Y algo que me haya dejado que quieras decir antes de ir terminando la entrevista? Mm, pues no sé, yo creo que no Yo creo que he estado bastante bien, sí. Pues si te parece, mientras te vas preparando para poder disfrutar de un par de temas en acústico vamos a escuchar otro de los temas que se incluyen en este disco. ¿Con cuál te quedaría? ¿Cuál nos que recomendarías? Pues vamos a poner a rugave, uh -huh. el rugave, el tema que abre el disco y esta la letra está basada en una historia de, de Eduardo Galeano. ¡Gracias! Gairi diena Urkara bidaltzen ditu Beraz ez da zigorri falta Zigortuak dira Ahol gulariak Hoartara Dizuen Zigortuak errudunak dira Errudunak zigortuz Belurra soirik aiek 再 Bezala, begalen indarraz, aitzina Begalen indarraz, aitzina Txoriak baki internet búscanos encuéntranos en facebook.com barra euscal berriozar y rat noticias vídeos agenda de conciertos y por supuesto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 Nostiro, berriro zein errazaren, berriro esadazu gabon urduri, berriro irakatzien zuten, Sazu gaorre berriroz Berriro erauzi aireanxoki berriro hitzzu gaiite Eh, Ibai, voz eh, y guitarra de Alchatu hemos escuchado en directo los temas en acústico Ibai y Esker Casco por haber venido y Esker que 6 eh, suerte con el disco, que todo vaya bien y nos vemos en los próximos directos vale La entrevista que hemos realizado con uno de los componentes De la formación de Lumbier Con uno de los componentes de la formación de Lumberri Al chatu más concretamente Con el guitarrista y vocalista de la banda Ibai Osinaga Hemos hablado de este nuevo trabajo discográfico El galen Inderaz Aichina Y también por supuesto Hemos hablado de la trayectoria musical de la banda De los conciertos y de muchas Cosas más y como bien Has podido comprobar se ha traído la guitarra Y nos ha deleitado con dos temas en acústico E en directo Y ya terminamos lo que es una nueva edición del programa de Buscar Música, no antes recordarte Que hemos escuchado a Vendetta con su álbum 13 balas A seiurte con el álbum espalak A Gaiska Peñafiel con su álbum lagun artean A Humus con el álbum Saurius Y a la formación del norte de Nafarroa Cates con ese álbum Beggy Ichuak Y nos vamos a despedir con Un álbum histórico Nos vamos a ir con el primer trabajo discográfico De la formación de Bilbo y e. Diviots ¿Por qué nos vamos a despedir así? Porque hace 6 años, el 29 de octubre Y e. Diviots decía adiós Más concretamente en el Café Anchoquia de Bilbo Y hoy aquí en Euskal Música Los vamos a recordar lo dicho Con ese su primer trabajo discográfico Y de él te vamos a extraer el tema Titulado más concretamente Maitasun esiñeguña Con él te decimos adiós Será hasta dentro de 7 días En una nueva edición del programa Euskal Música Hasta entonces, saludos, agur